Buenas noches, bienvenidos familiares y amigos a este espectáculo de luz y de sonido. Espero que se dejen convencer. y sean como siempre les imaginé. El Cairo ha crecido tanto que ha invadido el cementerio. Y ese cementerio, la ciudad de los muertos, es habitado por los desheredados, los que no tienen nada. Los orreos, majestuosos e grandiosos, son ahora la morada de los más pobres. Uno pasea por allí puede encontrar a mujeres tendiendo ropa entre las piedras, niños persiguiéndose entre las estelas funerarias, niños perdidos, niños con mirada anciana, niños perdidos que no Nunca Uno de los finales más tristes de toda la literatura universal es el final de Peter Pan El tiempo ha pasado Wendy es toda una mujer Tiene una hija hermosa Tan hermosa como lo era ella Hace mucho, mucho tiempo cuando viajó por primera vez a nunca jamás Wendy acaba de acostar a su hija habitaciones están oscuras. De repente se abren las ventanas de par en par. Contra el cielo estellado se recorta la figura de Peter Pan. Wendy, vine a por ti. Es el tiempo de la limpieza de la primavera y debes cuidar de mí y de los niños perdidos. Pero Wendy le confiesa que se ha olvidado de volar. No malgastes en mí El polvo de la sala de las alas le Peter Pan Que todavía es un niño No entiende nada Wendy le dice Encenderé la luz Para que comprendas Por primera vez Que nosotros sepamos Peter Pan tiene miedo Y solo a cierta decir No enciendas la luz Nos dicen que crecer supone convertirse en un completo idiota, renunciar a los ideales, a la utopía, convertirse en un tipo gris. Nosotros sabemos que esto no es una ley natural. Esta noche congelaremos el tiempo, salvaremos ciertos sueños del paso del tiempo y encenderemos la luz con la certeza de que si Peter Pan viene a buscarnos, sabremos sostenerle la mirada ...sin darle un susto de muerte. Si Peter Pan viene a buscarle senare.